Hablaremos hoy de la vida cotidiana en Córdoba, pero en Córdoba la Sultana, en Córdoba, eh, en Andalucía, ¿no? En el siglo X vivían allí 300.000 personas, había 1.200 mezquitas, 900 baños públicos, estaban los musulmanes ahí, por eso había tantas mezquitas. ¿no? Y... el plano urbano estaba desarrollado de tal forma que cuando entraron los conquistadores cristianos en el siglo 15, Respetaron su arquitectura. En verdad no había plano urbano alguno, ¿no? pero la ciudad era muy hermosa. La casa de los hispanoárabes estaba cerrada a las miradas de, provenientes del exterior. Estaba, eh, estaba construida hacia adentro, todavía se ve eso, desde luego. ¿no? El centro era el patio donde se gestaban las reuniones familiares y no había dormitorios. Repito, no había dormitorios. Eh, en un extremo de cualquiera de los salones, había una plataforma alzada sobre el suelo que se aislaba de, del resto de la casa con una cortina colgada del techo que se llamaba la cuba, es decir, al cuba, es claro. decir, alcoba coba. Bien. El dueño de la casa era el ñato, ¿no? Eh, la influencia de la rama masculina era tan grande que el tipo llevaba a la madre a vivir con él y la madre gozaba de una autoridad muy por encima de la de la esposa o esposa esposas Uy, lo que debía oh, el en Córdoba la poligamia se daba sobre todo en las clases elevadas como en todas partes ¿no? el polígamo debe ante todo mantener a sus esposas un tipo que tiene siete esposas y anda mangueando por ahí, y se hace pagar el café con leche por sus propias esposas, no puede ser polígono. Eh, bien. Las personas más humildes se contentaban con una esposa. También podían tener esclavas, ¿no? En una categoría menor. Ciertos detalles concernientes al matrimonio son interesantes. Era una gran desgracia que una muchacha no fuera virgen, no como ahora porque esto hacía muy difícil casarla. Incluso a veces con la intención de cubrirse legalmente, el padre de una muchacha que había perdido su virginidad, elaboraba un acta policial del infortunio, alegando violación. El marido árabe era el amo de su casa, pero su autoridad podía, llegado el caso, verse reducida por algún contrato de matrimonio redactado antes de la boda. Allí, digo, en ese contrato podía... Eh, limitarse el número de concubinas eh, se establecía la duración de las ausencias que podía tener por año la cantidad de vino que se comprometía a tomar como máximo al día por ejemplo, el señor al Adjurami se compromete a no alejarse de su esposa más de seis meses consecutivos a no ser para completar la peregrinación a la Meca en cuyo caso tiene derecho a una ausencia de dos años completos Eh, después, si él no cumpliese, su esposa estaba autorizada a obrar como mejor le pareciera. Era raro ver mujeres por la calle, mujeres libres en todo caso. Desde niñas eran vigiladas y eran casadas sin consultar su opinión y sin ver a su esposo hasta el momento del matrimonio. Cosa que no anduvieran diciendo, ay, este no me gusta, me gusta que no. La llamaban para el día de San Baletín cualquiera. Cualquiera. El marido la retenía a la casa, que debía compartir con las otras esposas. A cambio del privilegio de tener varias esposas, el hombre debía tratar equitativamente a todas. ¿En qué sentido? En todos, pero especialmente en eso que usted dice. Ante una diferencia de trato grande, eh, la esposa que se consideraba afectada podía denunciar al marido ante el juez. Incluso con declaraciones del orden en ¡Ay! Fulanita se la pasa disfrutando todo el día En cambio yo estoy aquí y míreme señor juez Bien El matrimonio podía disolverse por requerimiento del marido En acto público repudio Vamos a hacer un acto público de repudio Muy bien, listo Había que pronunciar tres veces una palabra clave La palabra te la daba el juez cuando te casabas Por ejemplo, te decía, y cambiaba con cada pareja, me imagino. El tipo te decía, si usted quiere repudiar a su mujer, llegaba el caso, no eh, diga la palabra, por ejemplo, ensimismado tres veces. Ensimismado, ensimismado, ensimismado, decía el tipo en un acto público, al que concurrían los parientes, y ya con eso y ya con eso la repudiaba. La mujer repudiada, que es un lindo título sí. para una novela escrita por Esther Goris, no podía casarse hasta tres meses más tarde. Nada más que para ver si, por casualidad, no estaba embarazada del, del tipo anterior, ¿no? El hombre sí se arrepentía del repudio, y bueno, ¿por qué no lo pensás bien? Eh, ¿Podía ir para atrás? No, era muy difícil. Solo podía recuperar a su antigua esposa luego de que esta me refiero a la esposa... ...pasara por otro hombre, que a su vez tenía que repudiar... Eh, muy... ...es un trámite... ...es un trámite, mire, que prefiero... No, ...no te repudio por eso, por temor a arrepentirme... ...la celebración de una boda significaba... ...una de las pocas apariciones públicas de las muchachas... ...tanto de la novia como de las invitadas... ...cuando llegaba el día señalado, la novia con la cara velada, eso sí buenas este era conducida a la casa donde viviría por pocas que fuesen sus posibilidades económicas el cortejo debía ser lo más rico posible si hay miseria que no se note en unas mulas detrás de su balancín la novia llevaba los cofres con su ajuar tener una docena de ser sí, media media ¿no? calzones de lona de catre todas esas cosas una vez en la casa la mayoría de las mujeres se dedicaba, además de los caseles domésticos, al paciente trabajo de copiar el Corán. Si no, se la pasaban mirando por los huecos de las celosías a la calle, espiaban por los ventanucos. Dentro de su hogar, la cordobesa refinada, que es otra novela, pero esta de Arturo Capdevila. <risa> dedicaba varias horas al aseo. La esposa favorita debía esperar, adornada con sus mejores galas, la vuelta del dueño a casa. ¿A ¿Dónde había ido? A comprar a, a juar. Porque trabajar no laburaban esos tipos, tenían quien laburara, porque no iban a la oficina. Iba el boliche del esquí. Sí, está la... con los amigos. Venía con una esbornia de padre y señor mío, y la mina encima le tenía que hacer fiestas. Eben eh, Asen cuenta que ya en el siglo XX, 10 Las cordobesas masticaban sustancias gomosas Cuidado Cuidado ¿Quiere usted masticar una sustancia gomosa? Para perfumarse el aliento Disculpe Voy a masticar una sustancia gomosa Antes de propinarle un ósculo Para reavivar el color de los labios y encías La frotaban con raíz de nogal Debió ser un espectáculo digno de, de verse. Agachadas las damas, no, mordiendo porque... raíces de nogal. No, no, lavan las raíces. La... Ah, no se me había ocurrido esa posibilidad. Oh, dale. Pero eso de derribar bosques para enrojecer encías, es un mal negocio. La mujer andaluza adoraba los perfumes y una industria muy organizada procuraba complacerla con variedad de jedores. Los perfumistas incluso preparaban sus mezclas a la vista del público. Miren, yo hecho esto, aquello, qué sé yo. Con unas minas que le andaban medio atrás, como si eh, ese olor... Ah, si era hub... como una ese, era. una puesta en escena. De algo el... así, algo así. Se dice que en Córdoba una dama se distinguía por su perfume más que por su atavío. Era algo que formaba parte de su personalidad. Estoy enamorada de tus olores... ...que ni las rosas los tienen mejores. Cuenta al Butamil, ...por qué su amante clandestina no podía ir a verlo. Y leo... ...tres cosas le han impedido visitarme... ...la luz de sus ojos, el tintineo de sus joyas... ...y el ámbar oloroso que exhala su cuerpo oculto por el manto. Admitamos que pueda tapar los ojos con una manga... ...y dejar en casa sus joyas pero ¿cómo suprimir el perfume que emana de su piel? Los frascos de perfume se guardaban en pequeñas cestas de cuero, los ungüentos en unas cajitas llamadas murgum. Bueno, finalmente tengo aquí unos detalles muy interesantes acerca de los esclavos. Mercado de esclavos en Córdoba. Si se trataba de un hombre, el valor dependía, naturalmente, de la fuerza física, pero las mujeres, belleza y habilidades artísticas. Eh, los más ricos tenían también esclavos eunucos. Los musulmanes tenían prohibido realizar la castración, pero sí podían comprarlos ya castrados, interpreta. Uh -huh. eh, en la castración morían muchos, no era muy segura, y el valor entonces de un hombre eunuco era diez veces mayor que el de un esclavo común. Y los señores pagaban encantados el dinero, ya que nadie mejor para custodiar un harén. Sí, tal cual, no hay peligro. No, se lo recomiendo. Bien. Eh... En cuanto a las muchachas esclavas, las más buscadas por los ricos eran las rubias. Algunas provenían del norte de Italia y otras del norte de Europa. Allí los piratas arrasenos capturaban muchachas rubias y después las vendían. Eh, el cronista Al-Yasati cuenta lo siguiente. Eh, bueno, una historia que no voy a contar, es un sí. poco aburrida, eh, cerca, acerca de una prostituta que se hacía vender muchas veces. Era muy común eso, ¿no? Eh, te hacías vender y rajabas. Mm. Atención, incluso para pero el comprador la va a reclamar cada vez más compradores la reclaman no, no, eh, esto es así desde Grecia ¿no? eh, pues yo recuerdo a la hija de quién era de una la vecina hija, suya la no, hija no. de un rey que siendo muy hermosa de Rixitón la hija de Rixitón se, eh, se vendía como, como esclava y después rajaba y como tenía me parece el poder mágico de cambiar su apariencia, nadie la reconocía. Entonces vendía como esclava, qué sé yo, al segundo día o al rato, la mina cambiaba de apariencia y se rajaba. Y se vendía de nuevo como esclava, meta, guita y guita. Guita que, lamento decir, se gastaba dándole de comer a su padre, Erick Sitton, que tenía un apetito que no se saciaba jamás. Entonces se gastaba toda la guita... Eh, Enfiambrería Bueno, y esta es la historia que contaban aquí ¿no? eh... Al parecer Eran muy bien vistas las esclavas eh, De Roma Y también las persas Algunos mercaderes Las educaban en la música y en la danza Pero aumenta el valor, naturalmente no Cuando lograban reunir varias que supieran danzar y cantar o tocar instrumentos, formaban una orquesta y las vendían así en, con, en conjunto a los príncipes moros. Estas orquestas femeninas se llamaban gildras, ¿eh? incluso por el nombre de una cortina que se llamaba así, se usaba para ocultar a las integrantes de una orquesta, a los invitados, mientras tocaban. Pues yo me compro minas lindas que sepan tocar y encima le voy a poner atrás de, de una cortina, bueno, si es un disco No, pero esa época Bueno, entonces, son tipos Claro Y no son sabía tipos. la silueta Nada, señor eh, Le voy a decir algo, casi para terminar La peor de las vergüenzas La peor deshonra Era mostrar el cuerpo desnudo La peor deshonra para una mujer Entonces por eso Por eso se, se, se tapaban, ¿no? Bueno eh, Y nada más Otra virtud de una esclava era la caligrafía refinada, pero ¿sabe por qué? Eh, la caligrafía casi reemplazaba en el islam a la pintura, el arte de la caligrafía, dada la prohibición ¿no? de, de, de representar claro. ciertas y, figuras. Y, además, además digo, si copiaban el Corán, Es caligráfico, digo, eso, sí, sí, sí, sí. Así que bueno... Eh, Esa, esa era la vida en Córdoba, la sultana. Extraordinaria ciudad, ¿eh? Una ciudad que sigue siendo verdaderamente hermosa, pero que en aquel entonces era poderosa, era muy poderosa. ¿Qué es eso? ¿A quién podríamos dedicar esto? A todos los cordobeses. Sí, que Negro se escuchan, Álvarez. Que nos escucha <ríe> muchísimo. Levanten la mano las cordobesas que hay aquí. Hay... Ahí, ¿eh? bueno, no, no tantas como esperábamos esperábamos po muy pocas ¿sí? poca, si se tiene en cuenta la cantidad de provincias casi podemos decir que han tomado la resolución de no venir expresamente sí. Sí. Sí. Sobre, sobre todo considerando no la población cordobesa que es sobre todo sí bueno hemos ido a buscar eh, a la discoteca algún disco y nos han dado la canción, una canción española, justamente que canta Lolita Torres, que me gusta mucho y que se llama No me mires más, eh, dado que eh, en Córdoba la sultana estaba más bien prohibido, no sí, sé, no no eh, cuidar de las miradas a las mujeres era una preocupación principal, como ahora es exactamente la contraria. Lolita Torres, Lolita Torres en una bellísima canción no me mires más. Adelante. I se estrecha en un momento Al sentir tu pulso Siento que en mi vida Hoy yo te doy de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla, gris y ausencia, si hará viva tu presencia, donde quieras era Lolita Torres, en la venganza será terrible, no me mires más.